Otro día. Otro día, lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Semborain, los saludan. Buenos días, ¿qué tal? López, la primera pregunta, buenos días, es eh, saber si ustedes tienen la información confirmada de que el sucesor va a ser Esteban Bullrich. Bueno, todos los medios están diciendo eso. Eh, eh, por funcionarios no hemos tenido ningún tipo de diálogo pero por los medios de prensa parece que sería Esteban Bullrich, uh -huh. este es unánime, que deben ser este, eh, dichos del gobierno de la ciudad los medios de prensa, o sea que sería casi un hecho. Uh -huh. Y en este caso recordábamos al, al inicio de nuestro programa que Esteban Bullrich fue uno de los convocados cuando renunció Narodovsky, y agradeció la distinción pero dijo que no ahora dice que sí qué es lo que ha cambiado qué es lo que pasa y cómo ven ustedes la designación de el diputado Bullrich y, yo creo que qué pasa eh, Esteban Bullrich debe ser una persona eh, muy preparada en el tema de gestión él sabe que no hay presupuesto O sea ...que haga una cartera con conflicto... Eh, ...porque como bien decían ustedes... ...para el 2010 hay contemplado... ...0% de aumento para, para salarios... ...entonces uh -huh. va a haber conflicto en el 2010... ...él habrá dicho paso... ...ahora ya no le queda otra alternativa... ...que aceptar... Uh -huh. eh, mi, ...mi opinión respecto a Burrich... ...es que... ...empieza a menos 10... ...como dicen ustedes... ...y yo coincido... ...por el tema de la falta de presupuesto... Pero con él hay un piso de consenso básico que es que no reivindica por escrito al terrorismo de Estado, eh, reivindica la democracia. No planteo nunca que las mujeres tienen obvias limitaciones, que los jóvenes están estupidizados. O sea, tiene una base, un acuerdo que la educación es futuro, es democracia, y a partir de ahí nos podemos sentar a dialogar, que con POSE no nos íbamos a sentar a dialogar, porque... Primero, que los salarios docentes y que los presupuestos están las conciencias de nuestros jóvenes y niños, que la educación tiene que forjar. Y esa conciencia estaba en peligro con pose como ministro de educación, por sus litos y escritos. Uh -huh. Con Murrich esa conciencia sigue estando en los, en los cánones habituales de la educación, que es formar hombres libres y críticos. Eh, ahora lo que falta es buenos salarios, buenas escuelas, buenos presupuestos. A ver si lo pero, interpreto. Ustedes están de acuerdo con la designación y en desacuerdo con la perspectiva del presupuesto, pero están de acuerdo con la designación de Bullrich. Eh, claro, vuelve a, vuelve a fijarse el piso de consenso social que existía respecto a que ningún funcionario en un cargo de privilegio debe reivindicar el terrorismo de Estado ese piso que habría perforado Pose ahora se vuelve a restablecer con Bullrich eh, ahora, bueno nos queda discutir el techo bien, muy bien eh, ¿cuáles son las perspectivas antes de que termine el año? en el supuesto de que la designación sea la de Esteban Bullrich, se supone que en minutos más podría eh, por lo menos sí. este es el anuncio eh, anun eh, confirmarlo el gobierno de la ciudad sí eh, nosotros nos estamos quedando sin docentes Es como que la, la radio de ustedes se quede sin sonidista, la UBA sin auxiliares. Eh, bueno, eh, digamos, estamos en un problema porque no hay quien quiera trabajar de docente por los bajos salarios. Uh -huh. Se jubila un docente y no hay un docente joven que quiera tomar el cargo uh -huh. porque se dedican a otras actividades mejor remuneradas. O sea que estamos en una emergencia educativa con un panorama incierto para el 2010. Eh, yo no quiero dejar de decirlo, digamos Y aparte con salarios congelados Es como que Moyano no tenga más camioneros uh -huh. No es que tenga camioneros con bajos salarios no, no tenga quien quiera manejar los camiones uh -huh. Bueno, así estamos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires No tenemos quien quiera cubrir los cargos docentes O sea, tanto privilegio no tenemos, como dice Macri Porque no hay quien quiera trabajar de tal Sobran funcionarios, sobran candidatos a diputados Pero faltan maestros Este panorama nos hace tener eh, un, un pronóstico muy incierto para, para el inicio del ciclo electivo 2010. Muy bien, será motivo seguramente de presentación, entre otras cosas, ante la legislatura, donde ustedes tienen un representante, ¿no? Claro, sí, no, la verdad es que tenemos un arco el 68% que no votó a Macri, entiende que hay que aumentar los presupuestos. No, no, es, yo no sé cómo explicarlo, pero que, nos, que en el presupuesto no se contemple aumento salarial 2010 para los maestros y para ningún estatal es gravísimo. Es más, contemplan un aumento del 20% para las empresas contratistas. O sea, a las empresas que asfaltan le van a dar un 20% de aumento. A los maestros que enseñan, 0%. Sí, a eso se ve, se ve, digamos, agravado por la circunstancia de que el presupuesto tengo entendido, y en todo caso le estoy consultando, el, eh, ¿ese presupuesto tiene una previsión eh, inflacionaria del 6.5? Exactamente, están muy bien informados. Bien. Eh, el 6.5 se hizo de Guillermo Moreno, porque dice, en el 2010 va a haber una inflación del 6.5, que es la que dice el INDEC. Eh, eh, ahí ya perdemos 6,5 a 0 Los maestros 6,5 uh -huh. de inflación, 0 de aumento uh -huh. Ahora, en realidad la inflación real Va a ser del 15% Fácil Esa es la que dice el INDEC Que Macri la hace propia Pese a que critica el INDEC Para su presupuesto de la ciudad Dice el 6,5 La real va a ser del 15% Ahí estamos perdiendo 15 a 0 uh -huh. Con la inflación que dice Macri Aún reconociéndole que va a haber solo una inflación del 6,5, perdemos 6,5 a 0. No podemos salir a jugar un partido nosotros perdiendo 6,5 a 0, porque los maestros se la agarran conmigo. Tienen razón. Pues me dicen, ¿cómo? 6,5 de inflación para la ciudad, 20% de aumento para los proveedores y 0 para los maestros. Eduardo López, gracias como siempre por esta comunicación con la radio de la Universidad y Feliz Navidad. Bueno, muchas gracias y igualmente para ustedes, felicidades. Muchas gracias. Otro día. Por Radio Universidad.